Radio nauta 106.3 10 años ocupando el aire narrando con calma el caos radio nauta 10 años ocupando el aire ¿Querés grabar tu podcast escribinos a radionautafm@gmail.com Red Nacional de Medios Alternativos. De Medios Alternativos. en www.rnma.org.ar. Un repaso por la primera década al aire en Radio Nauta. Venganza Radio Afectiva El programa de Venganza Afectiva No sale como no sale, también Está bien, bien. Ya me, me acostumbré, es como un ritmo de vida Existimos y existimos siempre, siempre. ¿Qué es la costumbre? Preparate, querida, prepárate ¿Eh? Notan los números ahí ¡Oh, bye! Bye! ¡Volvimos después de tanto tiempo! ¡Qué lindo! ¿Cómo les va? ¡Qué nervios! ¡Volvimos! ¿Y qué es nervios? <risa> ¿Qué nervios! <risa> La segunda temporada de las radios. Número 2. <risa> <La sen> <risa> Número 2. <dos. risa> Nancy, feliz día de la visibilidad trans Gracias a nosotras. igualmente para vos también Feliz, feliz día, ]cito. chiquín feliz día. ¿Cómo están? Tanto tiempo, loba, ¿cómo estás? Acá estamos, volvimos Ansiosas, sí, quería que empiece la radio ya si Tuvimos que volver, viste no nos paraba Nos obligaron, a, a mí me obligaron, me dijeron, volvés <risa> Volvés, porque no, si vos... vos no hay radio Dijeron, ay, bueno, está bien <risa> claro, la... estaba... <risa> estaba como loca la loba queriendo arrancar el radio me Quería ay, seguir sí, sorruchando el la... piso sí, La loba estaba aloquecita, mandaba mensaje ¡Tam! Explotó el whatsapp con la Loba hasta, hasta Hasta el estado usó. Todo. Múdalo. De... Está muy bien, está muy bien. Son muy bien las tareas. Muy Nos, bien, somos sí. Somos súper colgadas nosotras. Felicito, Yo soy muy atacada. <risa> Me encanta. Nancy, Diosa, ¿cómo estás? Hola, Wendy. Hola, mis amigos queridos. Volvimos otra vez. ¿Tenías ganas de volver? Todo bien, ¿eh? Te vimos ahí en unos videos, en unos carnavales y vamos a hablar un poquito de eso, Nancy. Dale. ¿No puedes contar? Dale. Amy, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, acá. Volviendo con todo. ¿Cómo arrancaste el año? Y bien. Bien vamos a decir que bien. Sí, ¿cómo que no? Bien, bien, sí. bien. Con el corazón roto. Bien que sea positivo, amigo. Con el corazón y bueno, el corazón solo. Bien. Toda rota, amiga. Rotaje, rota, rotaje ¿Y, ¿Y ustedes cómo pasaron las fiesta bien, Bárbaro, bien. bárbaro, sí, la verdad ¿Vos? que sí. En familia. Con calor. Calor, mucho calor, sí. Nosotras ¿Tiraste petardo? No. <risa> No, no, no porque por, por los animalitos ¿Viste? Los perros no, sí. Está prohibida, prohibida Hay no. que darle el chiquipú Sí, sí no no, hay que yo no hay pasé no hay que... bien la Navidad, el año nuevo, pasé bomba. Sí, no hay que tirar petardos, hay que hacerlo Hazlo directamente. Claro, sí, sí. Bueno, le saludamos al, a Luz. Hola, Luz. Que también nos está acompañando y Chanan. Y Chanita ¿No? en segundo año, ¿no? La, sí, segundo año. Qué emoción. No, yo decía, yo no estudié nada, o sea, soy la peor. Pero bueno, algo... <risa> nada, Improvi... Yo sí que nada. Improvisación, lo que salga. Dice que, que, que a, a veces cuando no estudiamos nada nos sale mejor. Sí, Así sí. que bueno, tenemos a lo que vamos a hacer hoy ¿no? tenemos un montón, es... cosas, un, montón. un montón de cosas montón de cosas tenemos, tenemos mira tenemos carnaval tenemos el de tenemos la, qué más tenemos tenemos entrevista en vivo las locas de las plaza sí, ah, también todo. le vamos a dar un poquito también ah, de Grinch la, porque ah, estaba le... toda de verde, yo le puse el green. <risa> <risa> Qué impresión. Hoy justo vi, eh, vi en las noticias la, una señora se va a trámite que rompió todo y me parecía a ella igualita que a ella. Sí. ¿Qué le pasa a la, la gente? La nerviosa. No sé. ¿Qué le pasa a se la gente? Se va a hacer trámite en... Eso, en ANS me parece que No, sea. donde se casa gente algo. En el, registro ah, en el registro civil. Eso ahí. En todos lados, en el hospital también. Rompió, la gente sí. te quiere te quiere prepotar, son hostiles, quieren romper el, los vidrios, todo están sí, lo locos. Sí, se la tiró todos los vidrios que protege el cuando haces trámites, ahí todo tiró todo eso y me parecía la loca del, del, del <risa> de, la, de la, plaza. la plaza. Parece que no tomó la no tomó la medicación. Sí, sí. Hay, que relajar, hay que tomarse sí. algo y escuchar la radio. Bueno, le queremos recordar que estamos transmitiendo de Olga Vázquez. Claro. Eh, por Radio Nauta y le queremos recordar las redes sociales. Por TikTok como Venganza Radio Efectiva, por Facebook como Radio Afectiva y por Instagram como Venganza Radio Efectiva. Búscanos y mandando tus mensajes. Tocó Venganza Efectiva, se trata. Sí. Que nos escuchen. Nos escuchen. Bueno, vamos a una musiquita y volvemos a aire con todo el informativo que tenemos. A la, las lenguas. Volvemos, después volvimos A fin en las lenguas. <laughs> oh, oh, oh, ja! Salut, mami! Oh. <laughs> Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe te quedo grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Pa' la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva, no. De lo que me hiciste, si no te acuerdo, me Javar-me, el segun no t’aeraan en eltel I el té 0 no quet tra però... Por Radionauta 106.3 Volvimos, volvimos, acá Volvimos, volvimos, acá estamos de nuevo ¿Cómo podíamos callar a Nancy, no? Te, que quiere largar la lengua, quiere hablar del carnaval. Para un poco, loca. Ay, sí. Para un poco, Nancy. Estuvimos súper carnaval, la, la segunda temporada. Estuvimos de carnaval. En carnaval. La chica carnaval. Las chicas prohibidas. Sí. Nancy. Y después tuvimos también invitaciones, nos invitaron a bailar en galpón también. También estuvimos, compañera sí. compañera Solana que nos invitó para ir a bailar. Compas Amigos, sí. y del for Del for genial. tuvo Estuvo Con... lindo también ahí? Sí, sí. Lo Contanos pasó. un poco, Nancy, vos que estuviste ahí de primera fila, cómo estuvo el carnaval, que fuiste una de las vedette Ay, sí, de la noche. De la... ¿Qué, qué diosa que estaban las Ay, dos. A mí me encanta. Las dos estaban gustan. re diosas. Estuvo muy lindo, más lindo que, bueno, el otro año, el primer año también tuvo lindo, pero no se preparaba tanto como este año. tuvo más producido, más lindo. Y ¿Qué? aparte porque estuve yo. Y sí, también, mi querida. La conducción la loba, de la loba, ¿no? La loba es la conductora. Hay que resaltarle la conducción, decía que un 10, por supuesto. estuvo muy lindo su trabajo sí. también llevar, todo, llevo, todo, llevar todo, todo, adelante no una conducción Loba es algo muy estresante a la vez sí. adrenalínico y más sol estuviste ¿qué pasó Emi? No, tranquila yo hice de seguridad y <risa> ahí pasó, la cuidando sí ahí estuvo Emi de seguridad <risa> ¿qué pasó Emi? ah Emi no sé qué pasó, bajó de su su su trato. Se informó otra que Porque y la y me iba a sacar mucha me sacar el, Sí, el el yo, no dejé, yo le desarroché sí. el piso a la Emi, le dije, "No, vos no querías, tomátela." Me, me tiró del escenario. Sí. ¿Sí? <risa> vos seguridad. La empujé vos toma No, no, sacando así como haciendo como un como un Balance de todo estuvo muy bueno, sí. Estuvo muy bueno el día, nos tocó lindo. O sea, hermoso día, desde de tempranito había hubo feria. Sí, sí. Eh, mucha música, hubo DJs. Sí, sí, este, muy, hermoso, lindo, sí. muy lindo, muy lindo. Mu, mucha muchas compas, mucha ¿no? Chica. Mucha gente, mucha, gente mucha estuvo. Buelo, sí. Después la chica Trance Que cantaban Que nos cantaba no no. hizo reír sí. un poco también. Estuvo sí, bueno. Sí, sí. Estuvo, estuvo excelente. Lata. La quema de de la, las letras. ¿Dónde está Tehuel? Sí sí. sí, sí. Ah, le agradecemos a la gente pues de Arte del Ataque. Que, que hizo todo que hizo ese todo trabajo. Hubo pegatina también con la gente de Arte del sí, Ataque. Sí, sí, sí. Los banderines con las caras de, de, de Tehuel. Sí, de ahí también. De la Chicho, de la, de la ch MoMA, sí. ¿no? Sí, se pegaron cosas de la MoMA. Bueno, eso le agradecemos también a la gente de Aucaché. Aucaché sí. hizo Aucaché, Aucaché. todo Aucaché. ese trabajo. Sí, le sí, agradecemos. a hizo todas las... Hubo un relaburo, la sí. verdad, y la pasamos genial y estuvo la, hermoso. También lo que producieron, la, el, la que pusieron la música, todo eso, estuvo lindo. Sí, sí, la verdad es que los espacios con para con Venganza, o sea, se reporta más no. que agradecido. Gracias tardes, Venganza ¿sí? por ayudarnos, que hizo todo imposible para salir a la estrella bailar a bailar la noche, sí, sí, para sí, lucir sí. un poco. Bueno, viste que todo este amor todo este destello de cuestiones, todo siempre tiene que tener un lado... El lado B. El lado B. sí. ¿Qué pasó? ¿Quién nos puede contar algo? ¿Quién estuvo? Sí, vos? yo estaba en el, arriba del escenario y bueno, en un momento pasó? empezamos a escuchar unos gritos, ¿viste? Y con, miro así, hay una loca, que acá la bautizamos como el Grinch porque estaba vestida toda de verde. <risa> yo le digo, ¡Mala! La loca, plaza, la la loca, loca de, de la, la plaza. plaza. Vos también lo estuviste, Nancy. Sí, tú. Ay, yo me asusté. ¿Ay, ¿Qué pasó acá? Digo yo, cuando llegó, llegó Cristo, quería arrancar las luces que estaba poniendo las compañeras. Y quería tirar, el, como es el letreo que decían las momas, sí. también quería arrancar. Todo quería que, quería salvajemente vino a insultar a, las, a todas las chicas trans, lo que estaban ahí. Sí, ¿no? vino a escupir odio, vino sí. a, a, a maltratarnos. Este, así que bueno, nada, pero obviamente que nosotros no nos dejamos, al contrario. <risa> Festejamos más y más... Eso, eso yo creo que nos dio más fuerza como para seguir para y demostrar seguir, sí. que esas cosas a nosotros no nos van a pisar, no nos van a callar y al contrario, salimos a gritar más fuerte. Obvio, o sea, o sea, la, la loca de la plaza quería que uno que racione, alguna que es otra compañera de nosotras para eh, para que nos arrine la noche también, eso esperábamos. Bueno, igual de... loca no tenía su, su criterio también hacia todo lo que pasa. O sea, ella tenía su criterio, pero tampoco para venir a discriminar a un lugar donde se iba a festejar un carnaval oh. travesti, así porque era así, y ella vino a discriminar como que a ella no la iban a discriminar que lo que fue hacer, porque había nenes todo, y asustó a, a, habrá poder asustar a algún nene o a la sí. gente misma, porque uno está ahí y vos decís qué pasa, sí. es más, yo del otro lado que fui tarde al, al carnaval eh, por, por mensaje pregunté si va a seguir así eso, porque ella decía que tenía vecinos sí. que iban a salir a atacar, y uno no sabe si le van a dar un piedra en la cabeza a los vecinos, entonces es, es, eh, o sea Para mí no está loca la mina, si no tenía su criterio, pero tampoco para hacer eso. Lo puede lo puede decir de otra manera, no salir a gritar a la plaza ni tampoco amenazar, porque ya en un momento en el hubo un video ahí que se, se bajó, pero decía que, todos que hay, habían vecinos que iban a salir a atacar a, las, a los putos, decía. Sí. Así. Bueno, pero, o sea, le decimos la loca porque decía incoherencias, decía que, sí, sí. que, que el género es ella, porque ya podía amamantar y dar a luz, y, o sea, habló incoherencias dentro eh, habló, de todo. Habló, eh, dijo algo malo, Entonces, dijo no. hay que matar todos los puntos, sí, sí, sí, sí. que son esto, es todo muy, horrible fuerte. fue la palabra que dijo. Un horror. Sí, mucha, mucha discriminación sí. y mucho odio también. Odio, sí. Uh -huh. Pero sí, bueno, sí. nada, por suerte la pudieron tranquilizar y sacarla de la plaza. Sí, decía que estaban ahí la, la gente de seguridad de, de la plaza, de la que, la que plaza. bueno, la pudieron contener. este Pero bueno, sí, sí, sí el mismo discurso de odio que, que ya ha pasado, por ejemplo, eh, les recuerdo esto, estos dichos de, de Amalia Granata. Ah, eh, no sé si se, sabe, si, si se enteraron un poco de eso, que bueno este que ella acusa a, a todo lo que viene a ser de... de eh, Bueno, los derechos ¿no? de las chicas trans Y de por qué Ella supuestamente dice que Por ser trans te dan un... Este... Un sueldo. un sueldo que no paga para vivir directamente <risa> dijo ella y tampoco dijo que la chica trans no tiene que tiene que pagar las hormonas si quiere directamente uh -huh. para hormonarse, claro. para la cirugía tiene que pagar directamente a las chicas trans para poder tener eso de o sea, que lo que le da el estado tiene que pagar su hormona para hormonizarse Claro, ella dice que está mal que el estado apoye esto estas cosas que, que son derechos, ¿no? Este, y yo lo que lo que recalco de todo lo el, el vómito de odio, porque no no es otra cosa que... No es un discurso, eso es un vómito de odio. Yo lo que rescato y, y, y le digo a ella y a todos los que piensan como ella es que ella hoy en día es diputada y así como se queja de que eh, la plata de, del Estado va a las chicas trans, a las organizaciones y a todas estas cosas, eh, el Estado también le... Nos, que somos nosotros, que somos nosotros mismos, le estamos pagando el sueldo a esta mujer. Claro. Entonces eso también hay que visibilizar y sí, gracias ella también está donde está ahora porque no gracias a nosotras que ella eh, no, nosotros también hay muchas chicas también que le votaron para poder estar en su puesto donde claro, están. Sí. no solamente el, no eh, lo que le votan fue este todas las, sí, hay muchas sí, sí. chicas gay lebiana travesti le, le votaron para poder estar ahí también tiene que agradecerle también a nosotras claro, claro. igual igual tampoco no se le entiende a ella porque dice que las las eh, personas trans se paguen lo, lo que el gobierno le da, pero ¿cómo se va a pagar si la discriminan en todos lados? Claro. En, o, o sea, va, una persona trans va a buscar un trabajo y la discrimina. Exacto. Porque por ahí estuvo presa, o porque esto, porque lo otro, o como la de la plaza, que sí. decía cosas que no tenía nada que ver. ¿Y cómo se van a pagar un tratamiento? Claro, claro. No o de... sea, ni, no se entiende ella lo que dice. Y no. también estaba, eh, ella era pro vida antes. Y ahora sale a discriminar a una persona. Claro, yo creo que desde mi punto de vista no entendió nada, ella no sabe, no vive, no vio la lucha que venimos llevando a las personas trans, travestis, masculinidades trans, la lucha que venimos llevando desde hace mil, y esto yo creo que no es ni siquiera lo, lo, lo mínimo que pueden hacer por las personas trans, las veces que nos han exiliado, por así decirlo, darnos una patada en el orto, por así decirlo, de... de de todos lados, ya que sea desde la escuela de los hogares, desde muchos lados ella dice, vayan a trabajar tienen manos, tienen pie, pero denos laburo entonces denos laburo, denle laburo a las, a las compañeras que están en la calle trabajando ahora en este frío, denle laburo denle laburo y vamos a trabajar muchas Bien. tenemos ganas de laburar, ¿no es ella también trabajar. puede hacer también su proyecto, tira un proyecto al estado para que no le dé las trabajos a las chicas trampas, para que no esté en la calle para no no des platas gratis tampoco, claro. como dice ella, dicen así. Yo sí quiero trabajar, pero si no hay trabajo que vamos a hacer. Claro, que no que no pongan tanto tan, tantas trabas, o sea, en el, en el tema del laburo te exigen secundario a una persona mayor, a ver, de 50, 45, 50 años atrás, va a terminar el estudio cuando cumpla cuánto? No la van a recibir en ningún trabajo, ¿viste? O sea, no tiene no tiene lógica lo que dice. Por ahí, por eso está ahí que estamos luchando por esto de la gran reparación histórica para personas ah, no. trans travestis mayores de 50, cosa de que estaría bueno que, que simplemente, ¿no es cierto? Porque ella sí que la pasaron mal, hasta sí. dictaduras. mira que estuvimos cumpliendo ahora este 24 de marzo, ¿no? ¿Qué fue? El Día de la Memoria Verde y Justicia. ¿Cuántas personas ah, sí. trans desaparecieron? Sí. ¿Cuántas personas mataron? ¿Entendés? Y de eso no se habla. ¿eh? Que fue ilegal que ser travesti. También claro. recordemos que a una persona trans le hace muy difícil alquilar un lugar. Porque También. es difícil que le dean un lugar por ser trans y nada, y, es, y ella habla y habla como si fuese tan fácil claro, que nos den laburo, que nos den laburo que vivan, que se asesore mejor de, de, de todo lo que estamos viviendo el día de hoy y que le den trabajo a, a, las, a las personas tan que, que queremos laburar y ¿Eh? por eso yo pienso que por ejemplo ella como Carmen Barbieri no que tiene todo un grupo atrás de personas que no les informan realmente o sea no. O, o no les preocupa porque hablan desde la desinformación claro. son ignorantes en sí. el tema entonces se ponen a hablar porque tienen un micrófono, una cámara delante y dicen cualquier cosa tendrían que ponerse un poquito más en el lugar de, de, de las chicas trans y realmente si les preocupa tanto que el estado les está pagando si les preocupa tanto infórmense Las invitamos a que a que se informen y a que vean cómo como cómo es el nacer de una chica trans no es cierto las dificultades que tiene en la como decía vos Mili, desde la casa desde el trabajo desde desde los comienzos en la escuela es es educativos claro es muy difícil y hoy, hoy en día por suerte bueno eso está cambiando un poquito porque este si bien todas estas cosas atrasan a la sociedad este Hay cosas, por ejemplo, que están beneficiando a la, a la gente trans justamente, este como los secundarios, como eh, trabajos que de a poquito, no no no sí, sí. no, hay que pulir todavía sí, sí. hay mucho que pulir y hay falta, mucho que mejorar falta pero mucho pero es, son pasitos pequeños que se están dando y está muy bueno creo que también es que ellos quieren volver no quiere volver otra vez para atrás claro, ahora estamos atrás. estamos saliendo muchos más adelante muchas chicas trans que están saliendo adelante tiene trabajo estudian terminan su secundaria está trabajando pero directamente para mí que quieres volver atrás como antes otra vez pero nosotros no lo vamos a dejar no, vamos a salir ahora. más Nosotros somos travestis, que estamos en lucha Y vamos a estar en lucha siempre, Nancy sí, sí. Ella se tiene que informar bien, tiene que vivir Como una persona atrás para ver lo que Nosotras estamos pasando hoy en día Y que sea trabajo, cupo laboral el trans Para todas, no para algunas ¿No? Estaría bueno que sea para todas Porque todas quieren laburar sí. Y que estas personas se informen mejor Y me parece rarísimo de Karen Barbieri Porque ella es una travesti más, convivió, sí. trabajó con travestis Me parece como que fue muy desacertado Lo que... Sí sos dichos, pero bueno, se retractó, después pidió disculpas todo, pero bueno, la cagadita se la mandó. Claro. ¿Sí? Desde la desinformación, como claro. yo te decía. hay que tener asesores, hay, hay que asesorar bien, porque si no pasás vergüenza. O sí. Sea. Después tenía que, que salir a pedir per, Claro, eh, lo que dijo no, no tenían no tenía nada, no tenía noción ni lo que decía. O sea. Aparte también la, a mí no me gustó tampoco la manera en que dijo que, que supuestamente pidió perdón, me parece como muy berreta. Que claro, fue como eh, arreglado, como si claro. dijiste ¿pe pedir disculpa para que te teneste, sí, que sí, sí, no vas a tener encima toda la comunidad trans, el más <risa> vas a tener el INADI todo encima tuya, así que pedí disculpas y creo que eso es lo que hizo. Eso sí, creo que sí Estás bien que, dis disculpa, eh, también que dis pedidas disculpas Sí, así que bueno, nada estas cosas atrasan este, pero nada, tenemos que, que seguir luchando nosotros, nosotros ponemos nuestro granito de arena acá desde la radio este visibilizando estas cosas, eh, poniéndonos en contra y bueno eh, eh, todas estas acciones malas, ¿no? Bueno, le quería contar a Don Loba, que sí, estuve en, en una entrega de tablet estuve Ajá. con la compañera Jennifer Y fue muy bueno el acto porque estaban las chicas de Furia Travesti. Uh -huh. no, no me acuerdo el nombre de las chicas, pero subieron al escenario y, y dijeron algo eh, que estuvo bueno y me gustó porque se visualizó ahí también que las personas trans también tienen eh, posibilidades a muchas cosas también. Al estudio, sí. a, a cosas que, que el gobierno le da, la ayuda y todo. Y estuvo muy bueno y bueno, no me acuerdo muy bien, pero estuvieron ahí y me sentí bien yo cómodo por eso también ¿Y quién estuvo... porque mostraron la bandera del quién... orgullo y todo ¿y quién estuvo ahí poniendo la carita para que la politi... que politizó todo el el la señora Tolosa Paz <risa> <risa> La Tolosa <Bueno>. Paz ahí <risa> tenía que ver, Ay, sí, bueno. algo tenía que ver ahí, bueno, dice, pero, hay, que, hay, que pero el hay el gobierno Sigue apoyando y eso y eso es lo que le da bronca por ahí a esta mujer periodista, no sé qué es. Sí, que sí. salió a hablar un montón de cosas. Que se hizo famosa por andar rayada por ahí, <risa> seguramente. Sí. Pero bueno, nosotros también somos famosas para andar arrodilladas y no salimos a hablar de huevadas. este Así que, bueno, nada, chicos, este yo creo que para cerrar un poquito todo esto... Sí, este... paños, paños de, de no sí, sé, sí. De, de medicina para... Hagamos madaliar, un OM. Que, que trate de hacernos más, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Para mí Más... se quiere colgar de las siliconas de ustedes. Sí, de las tetas. De los simplandes. No se lo vamos a permitir. Nada, que trate de hacer un poco de yoga que rey que hago y que... Y que se informe. Que aprenda, que, aprenda que, que como digo yo, existimos y vamos a existir siempre, ¿verdad? Siempre. Así que que se acostumbre. Que se acostumbre. Nada, ¿vamos a una musiquita? Dale. Dale. Perro primo, el maqueto se... Eh, Es el Nova y te resuena. Son todo ritmo, eh. No me vengan a hablar de Gucci ni de Valenciana, porque la ropa deportiva me queda pintada, un buen perfume, un corte piola y lava por flama. La noche tan pañales, no fuimos de caravana, yendo no, llegando con la nave y las motoras pa la clan de vamos vacilando, parén un 24 a comprar coli rolita y mi compa ya se puso la 10 con ese churrito, tenemos un par de gata que no mueven el chapón, que le dan hasta abajo como Calderón, pa que resotenalo Teo Calderón, mientras me muevo el culo me estoy quemando un blond, tu rapón, ve que en la pista no se ve si está linda o está fea, fumetea, ve y hasta el piso me perrea, los chiles mira mal, que la cuelden como quieran, perro, que la cuelden como quieran, perro primo el la tira pa' le doy golte, tú le de la cintura con carpu, le convido champú, lo corta con re... Hola, la loma es al Se vino sin panty, por atrevías se lo ready. Pa'l trabajo estamos ready, no se coman la feli que se la damos hoy sí, ratan champón, rompiendo todo con la loma de morón. RCK no me ponga reggaetón. Estamos fumando, me siento en un avión. Yeah no llegando, me esperan las mujeres en una mesa bailando. de RPM en la motito colgando y ahora en el BM, en el oeste estoy al mando. Armando, rolando, todos se están copiando, a la mecha cantando. A los control C ya me conocen, soy el más que tose. Cuando llego a la clanda estos reconocen. Es el Nova y resuena, hoy vas a ser mi Michichi, tu novia un pich. Yo ando tomando coca y el bichichi vacilo cuanto a la chichi fumando del richi parecí una santa y termino el bichi y yendo no llegando con una tetona por el baile vacilando por el don orion en dos cincuenta posguideando en todos los coches y motitos estoy sonando y la pego en el lista ya está lista la traigo pa' varela para tomar de la rica alta colita Este ve, no, no, no, encierra, no vamos pa' la fiestita. Se pica zona su di zona, este tan al mando, en le roco un poco dequeta yo voy tomando. De deportivo voy llegando. Venida algún besito, el tapaboca descartando, y yendo no, llegando con la nave y pa la motora para la cande, vamos acilando, paren un 24 4 con recoli rolito y mi compa ya se puso la 10 con ese churrito. Yendo no, llegando. Renzo, manda la guacha al piso L-R-J, pa Zona Suga a ritmo, eh Perro Primo, el Maquet 12 Es el Nova y te resuena Cumia 420 pa' la mecha Pa' la mami, que va pa' abajo 420 pa' los kids Listerium Music De Tevilardo Hola Venganza, venganza radioafectiva. radioafectiva. El programa de venganza afectiva. No sale como no sale, también. Está Totalmente, bien. Tomé un aire también. y me iré. me acostumbré, es como ritmo de vida. Existimos y existimos siempre. Siempre. ¿Qué es acostumbre? Preparate, querida, prepárate. ¿Eh? Notan los números ahí. ¡Oh, bye! Bye! Volvimos acá Ay, de nuevo. Sí, ya está más y <risa> Vamos a hablar un poco de, de nuestro día, Nancy. Ay, día sí. de la visibilidad Ay, trans. Sí. ¿Por qué se conmemora el 31 de marzo, no? ¿Por qué se conmemora el Día de la Visibilidad Trans? Y justo trans? que hicieron ahí la, la fecha de, de las leyes, ¿no? ¿no? No, no, no. ¿Se no conmemora? ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué? Lee un poquito, mirá. Contanos. Eh, Rachel eh, Crandall, cofundadora de la Organización Transgénero de Michigan y Activista Trans, impulsó esta iniciativa en el 2009 frente a la necesidad de tomar conciencia y reflexionar sobre las condiciones de vida de las personas trans es como que ella impulsó un poco todo esto de ver nuestras vida poco lo para que... poder salir adelante no, no, del lo... de... para contar un poco de lo que nosotros estamos pasando ahí está como para decirte lo mejor ella claro. empezó a visibilizar todo lo que estábamos viviendo porque por lo general nosotros tenemos un, un... ¿Cómo se dice como un, oscu un cosa oscuro o sea vivían de la noche al día no podían salir a un boliche no la dejaban entrar claro. un montón de cosas pasaban los yo te digo porque soy fui hermano de una chica sí, trans sí, o sea... todas esas cosas diste y si tenemos, un, sí. tenemos un, un... es más me han llevado tenido por ir con dos chicas trans que eran eh, mi amiga una amiga de nosotros y mi hermana lo llevaban preso en el medio así de la vía pública y eso fue antes del 2009 esto creo que se se viadizó para eso para que las personas trans tengan más eh, acceso a todo, ¿no? Que hoy también tienen un, un cupo laboral trans. También. Claro, sí, que basta de, de, de estigmatizarnos así decirnos que las personas trans tenemos un así como un porcentaje de vida de a los 35 años vamos a morir, o sea, viste, sí, o sea, que deje también. de ser así también, ¿no? Ay, mira tengo más cositas para leer que están buenas, ¿no? En la Argentina el colectivo tan travesti con una larga lucha contra la opresión... Dice que derivó en conquista como la ley de identidad de género en la Argentina, ¿no? Tuvimos el DNI en el 2012 y ahora... En el 2021 tenemos la ley del cupo laboral del trans travesti, gracias es a Diana Zacayán y Luana Berkis, ¿no? Que lucharon para que podamos tener un laburo, ¿no? Para todas las toda la chicas trans. trans, para que tenés derecho sí, a todo Sí, pero ahí como que está muy muy verde todavía, ¿no? Porque es para ciertas personas trans, ¿no? Es para todo el mundo, o sea, te exigen demasiado, ¿viste? Y esa es una cosa que también hay que hacerlo visible, para que dejen de, de exigirnos tanto y que que nos den laburo Eso. y que también se nos se nos ponga como en el laburo y que a la vez nos den tiempo horas para que podamos estudiar ¿no? terminar es, es, nuestros estudios no Sería solamente buena. para chicas trans también derechos de los chicos gay lesbianas los para que puedas para ello también luchan dentro ¿sí? Claro, lo que pasa es que también en es un trabajo le bien. piden tan, tan, eh, tanta información o tanto que no sé, que tenga secundario, qué sé yo. Y hay hay chicas trans que tienen hoy 40 o 45 años que no tuvieron esa posibilidad de hacer un, un secundario porque la discriminaban. Y en ah. la calle también. Entonces, ¿cómo ellas van a tener hoy un secundario si desde el 2009 para atrás estaba toda la discriminación eh, y, y, bueno, y también el odio hacia las personas así...? Entonces, ¿cómo van a pedir eso? Tendrían que eh, a, o sea ayudar un poco más y, y bajar un poco lo que todo lo que piden, ¿no? Para un trabajo. Porque en trabajo podés tra trabajar de cualquier cosa. hasta claro. No sé, de limpieza, de mastranza, de seguridad, de cualquier cosa. Claro. Y para eso no necesitas el secundario. O sea, no sé para qué te exigen tanto si para ir a limpiar una casa no tenés que tener secundario que vas a ser administrativa en una limpieza de casa. O sea... No tiene lógica, pero bueno, nada, es lo que nos imponen y bueno. Bueno, pero esta a ver, yo siempre veo el lado positivo, ¿no? Como que está bueno también eh, el proyecto de que las chicas de incluir a las chicas trans, a chicas y chicos trans, ¿no? Sí, La, sí. Las sí. trans eh, obviamente que como digo yo, hay cosas que hay que pulir. ¿No? por ejemplo esta cosa que decía emmy el tema del currículum no como que te exigen eh, varias cosas que obviamente que no tienen eh, las chicas y los chicos trans no tienen la posibilidad de llegar a tener un, un primario muchas veces un secundario o especializaciones que se requieren para ciertos puestos de trabajo entonces está bueno pero también estaría bueno que av se avance un poco más con, con, con el hecho de que las chicas trans puedan acceder a un estudio a una Eh, no sé si una carrera, pero cursos no Como para que vayan este, Ampliando esto de currículum Claro, y también creo que La visibilidad trans también sería No binaria, porque yo creo que Vos vas a un lugar, o a, a cursos Como decís vos, sí. y por ahí vas un poco Medio raro vestido, sí. y ya te Discriminan, sí. ya Porque vino así vestido como medio mujer Con el pelo largo, con esto, y empiezan La, la discriminación, ¿por qué? Sí. Porque uno se viste Como uno quiere, claro. o como desea Vestirse, yo creo más allá de una persona trans que sea hombre y que vaya a ser mujer y si sí, eso sí sí es que a los argentinos o sea, en bueno, es así sí, ¿viste? Sí, Te... sin ir más lejos bueno podemos incluir todo esto en lo que decía la visibilización de, de trans este se cumple un año de theuel well, este no de, de, de, de que es, es un, un chico trans que salió a buscar un trabajo algo que tenemos que tener todos y Y no volvió nunca más, desapareció. Se cumplió un año. Ya después hace de un, año, un año Qué rápido este, pasó. Luchando, no, nosotros todos los meses, ¿no? Eh, hablando de él, mostrando. Eh, visibilizando, está, ¿no? Visibilizando lo todo lo que pasó. Y, y eh, por el hecho de ser trans, estas cosas de que la, por ahí la, eh, la la policía y todas estas cosas no, no se movieron tan rápido y no, no fueron tan eficaces como tendrían que haber sido. Este... Y bueno, nada, esto también eh, hay que visibilizarlo, hay que acordarse. Y, y siempre nos preguntamos dónde carajo está Teguel, este Y bueno, hoy en día, que, que es un día importante para la, para la gente trans, eh, me parece que es muy importante. Y bueno, recordar que justamente fue a buscar un trabajo. Y no me dirá. apareció, mamá. Reparadógico, re viste fue... que supuestamente Amalia Renata dice, vayan a laburar, bueno... Fue a un trabajo... Y no volvió... No volvió más... Nunca volvió más... ¿Entendés? En su casa. Claro, claro... Fue visto el 11 de marzo... Hace un año ya... Sí. El del 2021... Se dirigía a su casa... De San Vicente... Sí. Recordamos... De la, de la localidad... De Alejandro Crón... Para ver a Ramos... Uno de los sospechosos... Que está sí. el, sigue detenido... Y bueno... Y, y le ofrecía trabajo de mozo... Sí. Entonces... Bueno... Nada... Seguimos sí. con la memoria... Seguimos recordando... Está, seguimos pidiendo justicia... Y que aparezca con vida... Eso también es muy importante... Y vamos a seguir acá luchando y recordándote, Abuel, well, y apoyando a la familia. Siempre. Así que, bueno. Eh... Y que no pasen estas cosas, ¿no? Que vayamos a buscar un laburo y que aparezcamos bien, con vida, o sea, con así, que no nos pase nada, ¿entendés? Y sí. Con vida y con trabajo. Con vida y claro, con, con trabajo. Con trabajo y bien. <ríe> y que no sí. estemos con la expectativa de decir, vamos a buscar un laburo y no sé si voy a volver a mi casa, ¿entendés? La, que no sea Igual un... hoy en día también está muy... La calle está muy jodida. Eh, hace pocos una compañera mandó al grupo eh, que lo quisieron asaltar. Y mandaba el video donde lo corrían. Sí. Sí, sí. Un beso, y... un saludo a Cristal. A Cristal. A Cristal Le mandamos que... saludo a Cristal. Además decía que el tercer eh, intento de que lo quieran robar, robar. ¿Sos qué iba a decir? No, no, que... no, pobre. Sí, está jodida la calle, La calle está muy jodida y hay que, hay que cuidarse, de sí, no sí. otra. Y más con la condición de una, ¿viste? Ven que que sos maraca que vas a la calle, está, el voto tiene plata, lo voy a arrancar robando, le voy a pegar y sí, así, ¿viste? Así pasa. Nosotros pasamos por siempre por cosas malas siempre, ¿viste? Sí. Bueno, así. Feliz día entonces a todas las personas trans. Ay, gracias, sí, sí, seguimos, seguimos viento, visibilizando sí. nuestras luchas no que como venganza estamos haciendo bastantes cosas por el colectivo que está muy bueno desde salir adelante con un carnaval y nada que la gente que nos que nos apoye que los colectivos siempre estén con nosotros y, y nada y somos un lindo grupo a pesar sí, sí. a las diferencias que sí. podemos llegar a tener no es cierto sí, sí. somos un, sí. un lindo colectivo que arrancó de cero y nada tratamos de de, de, a creo, hasta ahora asamblea y estamos en las asambleas bueno tenemos diferencias siempre sí. todas con diferencias todo con diferencias pero bueno nada siempre se tiene que llegar a buen puerto en algún momento y sí y nada y sigamos sigamos sigamos con venganza a por eso. muchos años más así que nada ¿Dónde está tu abuelo? ¿Dónde está tu abuelo? Un vive, te desaparece, nada importa el parecer Tanta yuta al pedo y ministerio de nace no. Se sé que no nos representa, diciendo no hay nada que hacer Tu familia y tus amigos estamos buscándote Por la calle y las esquinas, murales pegatina Dibujo, panfleto, nombrando te recordando que Nuestras vidas trans importan, no solo para que bocha mucho, con la E pura irresistencia, de desde siempre, sabemos que es sobrevivir o desaparecer, sabemos que es sobrevivir o desaparecer Te Devuelve la torre, sale a buscar laburo, pa' habitar una cuerpa trans en este mundo no es seguro, nos cosifican, criminalizan, estigmatizan nos desaparecen, nos matan, no tenemos acceso al DNI, imagínate. Solo podemos elegir en el dinamio Así que olvidate la vida Si sí vale más que la nuestras Tienen más derecho a esta realidad la pesca Acceso a la salud integral Que me habla de acceso al grupo laboral Trans si no tengo acceso a qué elegir Qué poder comer o si estudiar Un lugar donde ranchar Todo se nos hace un cuadruple de difícil Solo por no ser establecido a lo normal Acá todo el mundo se llena la jeta hablando disculpen la molestia, ¿cuándo te falta un pibe trans? ¿Dónde está te Thewell? ¿Dónde está Teuel? Well? Ya va madumés, guacho sigue sin aparecer Nadie se hace cargo, nadie dice nada Mucho silencio y el transodio repagada ¿Dónde está Teuel? Well? ¿Dónde está Teuel? Well? El gobierno responsable, el ayute en medio también Por invisibilizar nuestras identidades Por agreir el deber ser ¿Dónde está Teuel? Well? ¿Dónde está Teuel? Well? Ya va madumés, guacho sigue sin aparecer ¿Te gustó no? Nuestra vida trans importa, te gustó no la vida trans importa, te gustó no la vida trans importa, te gustó no, la vida de guacho importa. ¿Dónde está Tewey? -Well? ¿Dónde está Tewey? -Well? Llama o me guacho, sigue sin aparecer. radio efectiva 24/7 por Radio 106.3 106. 106. Imagínate cuando dieron el fallo que yo no escuché cuando dijeron absolución que tenía a Chiqui acá al lado y a Espatoco Claudia la tenía allá. Y no escuché, yo estaba con el librito. así porque no quería levantar la mirada, la mirada de la otra familia que era muy muy fuerte, muy violenta. Tenían toda la furia. Eh, y bueno, nada, no escuché y yo no no no podía caer. Para mí fue un abrazo de familia que nunca lo sentí. Eh, cuando me cuando me enteré primero que me dieron la absolución y después cuando sentía a todas las pibas ahí que se organizaron, por cierto, muy espectacular que yo ni me metía. Quería chumear, no mames, me metí al grupo para chumear, pero no eh, son muy ta ta ta ta, ta, ta parece una metrajadora. Una trae el otro, no paraban en el grupo. Y bueno, necesitaba salir, pero le dije, manejense ustedes porque ella, por eso estaba afuera también. Se manejaron re genial. Aquí, aquí, volvemos de nuevo, volvemos de nuevo, aquí estamos. ¿Qué tenemos ahora, Lobita? ¿Tenemos una, una entrevista, un audio primero? ¿Vamos a escuchar? Ya lo escuchamos, ahora vamos a ir directamente a las preguntas. Tenemos eh, acá en comunicación a, a Iggy. Tal, hola Iggy. Hola Iggy, ¿Cómo, ¿cómo estás? Está? Ya estás al aire. Hola. hola, hola a todos ahí en la plaza y todos los que se Hola, ¿cómo estáis? <risa> hola, Bueno, primero nada, gracias por, la, por, por darnos esta oportunidad de entrevistarte y hacerte un par de preguntitas. Y bueno, este primero te queremos preguntar, ¿qué sentiste la madrugada en que la justicia argentina autorizó tu ex, excarcelación en el 2017? Bueno, me acuerdo particularmente como si fuera hoy. Eh, vos cuando salís de, de ahí, del penal, te tenés... Te, Tenés que ir con los regalos nomás que te hacen las pibis y las frazadas, la ropa, las zapatillas, los toallones, todas las cosas que personales tenés que dejarle, o sea, shampoo, todo lo que tenga Y bueno, nada, cuando salgo, eh, la pibitas, viste que hay como, no sé, bueno, viste, te digo yo, seguramente lo vieron en las películas que ponen los espejitos miraban, todo re piola, y me dice, bueno, ¿eh, vos cuando salgas, siempre que sale una presa tenemos que, que patear la puerta, hacer un rebondi, como que están, una fiesta, viste, como claro, que claro. están todas Gracias. encerradas, sí. que no pueden tampoco estar, que estaría piola, que nos pongan todo en, en un patio y poder abrazarnos, ¿no? Entonces sí. cuando salí de ahí, salí, viste, te abren el pabellón, Eh, bueno, salí, todas las compañeras te están gritando a full, toda la energía siempre, y bueno, nada, y ahí, eh, pues encima te largan como verduguiándote, como siempre, viste, a las sí. 2 de la mañana, en el medio del, cam del campo, toda una mierda, viste, siempre te volasean, viste, te, te verduguean, vas, Claro, claro Y bueno, nada, decir que me, me, me fueron a buscar unas pibas en coche. No, no, acá tengo la agüita, porque esa es para ah. churro hervida. Tiene que ser. Es, es claro. no. Bueno, le contamos que sí, I está sí. en una cocina en este momento, está haciendo unas pizzas muy ricas. <risa> <risa> en vivo. <risa> en vivo. No, pues Después nos va a pasar la receta. <risa> Lo mezclando, porque eso hay que mezclarlo, porque está la, la, la harina común y la harina leudante. Cómo película, mira cómo plastico sabe, mirá cómo sabe. Plasticor y cemento. Para la pared. Ah, bueno, pensé, no, que y cemento para... pensé que era plasticor y cemento para la pizza. Digo, no, Igui, te estás confundiendo. No, no, no, no, no porque estoy... la estoy mezclando con la cucharita, porque mezclé las dos harinas, porque los chicos, viste, que no saben. Claro. Que Trajeron... Trajeron harina para los bizcochuelos. Ah, y no te lo puedo. Claro, le mandaba un kilo de harina y ya lo pone ¿Sí Bueno, bueno, te, bueno, te... nada, que me sí. que me vinieron a buscar a las Pibi Repiola en el medio del campo a las 2 de la mañana. Qué bárbaro. Bueno, de ahí de ahí mi vida fue toda una tortura, como siempre. Sí. Eh, después me venían pateando el juicio. Dormía re mal, me despertaba hasta cinco veces, que una vez me puse a contar hasta cinco veces. Me despertaba a la madrugada. Y bueno, nada, hasta que se hizo el juicio Estuve también recaída, como todo. Claro, justamente... Estuve internada, que nadie lo sí. sabe, nadie lo sabe, estuve internada. Qué estuve bárbaro. Estuve internada, nadie lo sabe. Me, me han pasado un montón de cosas. Obviamente, Pero sí. Pero bueno, ¿para, sí. Qué, ¿para qué contar? La sí, cosa bueno. que, bueno, que se hizo, de tanto que me pateaban el juicio, se hizo el... el obviamente el juicio y... Hasta ellos, viste, te hacen sentir inseguro. Te hacen sentir inseguro de tu verdad, como yo le digo a las pibes, a las monstries. Sí. Y gracias a, la, a lo a lo que ellos me acompañaron, y ahora acá con los compis siempre toda la re buena onda, estuve, bueno. fuerte, estuve fuerte, estuve fuerte. Y cuando me tocó eh, declarar, declaré lo que, obviamente, lo que lo que pasó y lo que me acordaba. Claro. Bueno, y ahora en más... Eh, mi sueño, como digo, no soñado, es en, eh, en el barrio, en mi casa, porque mi barrio está dormido y hay carro y droga nomás para los chicos. ¿Y de, qué, la, ¿de qué barrio sos? Y? En Barrofaldi, eh, pertenece a San Miguel. Ah, San Miguel. Sí. Bueno, y, y a ver, eh, ¿cómo fue para vos el proceso de juicio? ¿Y cómo te sentiste...? Eh, en el acompañamiento de las abogadas, ¿no? Y la, de, la, de los moustries, estos moustries que vos nombrás, estas personas que eh, que vi, que vienen acompañando todo este proceso. Yo, eh, fue, yo como le digo a las pibi, pues fue, fue un fue un equipo realmente, un equipo fue, fuimos todos, fuimos. Entre la, la tribuna, la, la, las dos abogadas Claudia Patocco, Gabriela Conde, Eh, raquelita que es mi, mi psicóloga eh, también está el psiquiatra Ay cómo es que se llama hay un grupo Ay, impresionante no de gente cómo se llama el psiquiatra estola ahí va estola que viste como nosotros siempre estamos a la defensiva no me acordaba yo claro claro eh... es, muy, es muy importante el apoyo de la gente Y hay mucha bueno, gente que te está yo... apoyando Claro, porque la Fiscalía fue una guacha Viste, me acusó sin sin leer nada, sin verdad, prueba Pero bueno, me dijeron que no tengo que hablar mucho de eso a bueno, no les, no les. bueno, a eh... ver, y te pregunto... Pero... Y, a ver eh, ahora, ahora, ¿cómo que... sigue mi vida, sí. mi vida nueva? Ahora que ya la mi justicia vida... te absolvió, ¿qué cosas, objetivos, proyectos tenés pensados? Militar. Militar. Muy bien. Seguir militando. Como le dije, bien. cuando fue en la, en la prensa, sí. me fue hasta Clarín, que yo ni sabía. Que yo militaba sin saber que estaba militando. Tengo a mi hermana Travesti, que tiene 50 años. Y ella trabajaba en un taller de costura mm. Y como lo vieron Como era Por sí. puto lo echaron Como digo siempre Y a ella no le molesta cuando yo la hablo así Porque en realidad es la verdad Es la realidad La realidad es de es muchas realidad. Igual que yo que Yo nunca tuve un laburo piola Siempre me agarraban a mí Para lo más pesado ¿Viste? claro sí. Y bueno Eso Y bueno... Y nada, bueno. ahora yo lo que quiero hacer, tengo un proyecto con mi hermanita de... Me voy a poner el barbijo porque estoy acá con la comida. Voy a <risa> eh, hacer un, un, un merendero en, en casa, pero no solo un merendero para darle un vaso de leche y poder nosotros cobrar. A ver, ¿se escucha ahí? Sí, sí, yo te escucho bien. Porque me, me puse el barbijo No, te escucho bien. Eh... No, no no es solo para esto yo como dije en la conferencia quiero transmitirle a, a mis amiguites del barrio toda la enseñanza que los chicos que toda la gente me dio a mí entender sí, eh, sí, de cómo manejarse sí. con la policía porque que no haya maggar pisoofáticas causas armadas, porque nosotros somos carne de cañón y en, en la en los penales también pasan los mismos Como claro. lo nombré a esta pibita, a China Cuellar, también, que la mataron en la cárcel por pedir sus derechos a ella, y un montón, como nueve compañeras más la mataron. Bueno, ahora estoy en el, acá en la actividad esta, el papá Cuellar, que es el papá, eh, Alfredo Cuellar. Y bueno, nada, pasa un montón de cosas, que somos carne de cañón nosotros siempre, porque, porque pobre, negra, lesbiana, Eh, chicas tra através y que las la hostigan todo el tiempo en la calle, encima que tienen que laburar en la calle, hostigan, los chongan la policía y no no no puede estar estar tan bien, momento. Claro, sí, sí, sí, tal y cual. Yo bueno, voy a seguir militando y, a, y yo voy a hacer, como le dije a las pios, voy a hacer la piedra zapato, voy a ser una jefe. Vamos a hacer claro, vamos a hacer eso es eh, me parece que es un compromiso de todos los, las personas no de, del colectivo que tenemos que ser la piedra en el zapato de las personas que nos quieren pisar de que nos quieren callar de que no, no que no nos quieren respetar nuestros derechos así que bueno claro. y, y yo no, yo no sabía eso ¿viste? de los derechos tampoco estuve la verdad que tuve mucho mucho aprendizaje la verdad eso está y eso bueno lo quiero transmitir que lo quiero cómo manejarse con la policía con corre y tengo las cositas de y hay chicas que me dijeron que me van a ayudar eh, quiero llevar el arte la música en casa eh, ahí en mi casa en, en mi barrio para que vean que lo que es no porque yo aprendí todo esto en cinco años yo no sabía que había gente esto lo que gritr de eh, ayudar siempre ayu a la gente pero Esto, no sé, no, no, no, la verdad que no sabía de todo ese movimiento. Está buenísimo, lo, verdad, está buenísimo lo, lo, lo que estás planeando, ojalá que te vaya súper bien, este, te deseamos lo mejor en tus proyectos, este, y nada, bueno, está buenísimo que puedas compartir tu, tu experiencia, que sos un, un, un sí, claro, representante ¿no? quedé, de todo esto. Y... Lo que, yo le... Yo le voy a decir algo con lo que era yo, lo que era antes, yo antes, ahora sí también tomo, tomo cerveza. Todos tomamos Pero cerveza. Antes yo, antes yo antes antes yo tomaba para dormir nomás, chiques. Yo no sabía lo que era esto. Yo pensaba que era así, como una mujer golpeada, como yo pensaba que era así torturarme, que me torturen, mullar y y pensaba que era eso nada más. Claro. Pero ahora ellos, los chicos acá, en la militancia, me abrieron los ojos, me llenaron de amor, de cuidado, de respeto, y eso, no sé, no, eso, eso me abrió todo, la me abrió la cabeza, ¿viste? Me abrió la cabeza y, Tal cual. y nada, sí, ahora, sí, quiero, sí. ahora quiero estudiar, chiques, quiero estudiar, quiero estudiar? Buenísimo, buenísimo, tenés muchos proyectos muy buenos. ¿Qué? Este, Perfecto, nada, que sí, sea, ojalá que, se, se, que te vayan cumpliendo todos. Este año voy a... Este año voy a... Ay, este, a... este, este. mirá, Iggy, nosotros te hacemos una, una propuesta también, a ver si querés, una este una invitación, ¿no, Mili? vos qué decís? Sí, la invitamos, la invitamos. Ay, disculpen si estoy colgada porque estaba haciendo <risa> cosas. Si me voy, decimos... No, no pasa nada. ¿Me escuchás? Sí, mi amor, te escucho. Bueno, te queríamos hacer una invitación este acá a la gente de la radio y la gente de Venganza Afectiva, si en algún momento te quieres acercar para compartir historias, para compartir este, experiencias. Eh, hay muchas personas que pasaron... Mm, parecido a lo que te pasa a vos y bueno, está, estaría bueno este seguir sumando, ¿no? Todo suma, la visibilidad suma. Sí. ¿Sí? Y hoy más, hoy más, ¿no? Sí, hoy más que es el día de la visibilidad. Así que bueno, este preparación para las travestis. Tal cual. Sí, ¿sí, sí, sí. para las travestis y el maltrato de los policías. Tal cual. Preparación. Sí, sí, ¿Dónde sí, está sí. Tehuel? Que abran los archivos, justicia para las pibes que quedaron con causas armadas. Todo eso. Quedaron un montón exacto. de pibas. Esto pasó hace cinco años, pero cuando yo estuve en el penal quedaron un montón de pibas ahí adentro. Exacto. Y yo hablé exacto. con las pibas. Sí, sí, Como todas esas cosas. Dije, eh, yo quiero darle un mensaje a todos los que están adentro. Que okay. no se tienen que pelear entre ellos, porque la policía te hace pelear entre ustedes la policía le hacen pelear entre ustedes para no ver también sus derechos allá dentro. Exacto. Bueno, y, y que, que no tienen que pelear entre ustedes. Bueno, y te, te, sí, estén, sí, estén tal cual. Antes. Tal cual, bueno. Pero, eh, te tenemos que dejarte te, te mando un abrazo muy grande acá a todo el grupo esto de fue de todo venganza, de la lucha y al cariño. Tal esto, cual mi mi, absol, mi absolución fue gracias al cariño, a la lucha de todos de todos Porque acá no existió ninguna bandera ni un partido político. Solo exigió la pobreza y ver y reflejarse que somos nosotros, nosotros somos todos carne de cañón. Exacto. Por eso es del cariño de la gente con amigos. Y que siga la Aguante lucha. La y que siga la lucha y que sigan los proyectos y que te vaya muy bien, te mandamos un beso gigantesco, que Dependente se te cumplan no sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, nada Muchísimas gracias, Igui, sí, por esta entrevista y te esperamos, te esperamos acá en La Plata en Venganza Afectiva. Bueno, mi amor, sí, sí, sí, voy ahí, cuando ande por ahí pacto. Dale, buenísimo, bueno. Muchísimas gracias. Voy a ir a la gracias. casa de la <risa> Me va a llevar la profe. Dale, dale. Besos, Igui, sí, besos gigantes. Nos vemos, profe, un huevo. Chau, chau, chau, Bueno, ahí pasaba ahí le damos eh, muchísimas gracias eh, a, a todos, ¿no? Qué, qué linda entrevista que tuvimos, ¿no? Sí, mucho, mucho, mucho contenido, mucho todo. Y muy interesante su historia, ¿no? Y lo que va a vivir ahora. La verdad de... que sí, estás buenísimo. Qué, qué bueno escuchar una persona, sí. ¿no? Sí, sí, sí, sí. Tengo buenísimo. Aparte, tiempo real. <risa> tiempo real. Tiempo Le contamos real. a la gente, es, es, esto es real. Es real, se está yes. viviendo, lo estamos escuchando. Es lo que es. Estamos compartiendo lo que es. Yes, sí. ¿No? Bueno, chicas, no nos queda nada. Nos nah. vamos a despedir. Estuvo reivindicado hoy. Ya está, ya está. Bueno, nos vamos a despedir. Quieren recordar las redes sociales para que nos sí, sigan, sí. para que nos... Por Instagram como Venganza Radio Efectiva, Bien. por Facebook como Radio Efectiva y como en TikTok como Venganza Radio Efectiva. Y que nos escuchen por www.radionauta.com.ar por 106.3. Acá los en el Olga les agradecemos al espacio jueves de 18 vale. a 19 horas, que acabamos a estar los... Las trabas las maricas todos acá por este. <risa> Lo trabo Haciendo quilombo. Bueno, les dejo un besote, Eva querida, un beso buen, fin bueno. Nancy, buen, fin Amy, buen fin de semana. Nancy, buen fin de semana. Gracias. Emmy, buen fin de semana, tana querida. Lud, Diosa, nos aperaste. Gracias, Lud. Gracias, Hasta Luz. el fin de semana que viene, hasta el jueves que viene. Besos a todos. Nos vemos mal! Earth Mars Lander report status please. Mars Lander here. Gravity device status effective. Oxygen status 98%. Any sign of habitation? Not so much as a whoa there, horsey. What the? Cute. What is it? Oh, it's cute, all right. It couldn't be. Mars Lander, what's happening up there? coming into the ocean in the air. Well, baby, I went down and got it for you. Oh, you shouldn't have.